Az, azeko gara gorko itzaldia. Kaixo, e, arratxalde hon, eta mila esker. E, itzaldi honetara, urbildu zareten guztioi. Pauzu media, gobernuskampoko elkarteak, antxeta irratiak, bimila hamaikan antolatu, Europako irrati komunitarioen, lehen topaketaren antolakuntzan, parte hartu zuen, eta topaketa topaketauetan ere, gule, gure lankidentza, si hortatzen dugu. Pausu media, Gobernuz kanpoko elkarteak urtea daramatza komunikazio eskubidearen inguruko jarduerak sostatzen lankidetza harroan ere. 2007an Ekuadorren bertako emakume Afroecuatorrean Ecuandoreko ba emastekin edo emakumeekin lanean NAZI ginen. Komunikazio formakuntzak eskaintzen. Geroetik, 2008an Guatemala Ameriketako foro sozialean parte hartu genuen. 2009an Belendo para Brasilen antolatutako Mundu Munduko Irrati Foroan komunikazioaren 3. sektoriari lotuta dagoen lankidetza proiektuak garatu genuen Nazioarte mailan ere gure jarduerak zabalduz. Ego Amerika eta Bereziki Txile izan dirazken urteetan geien jorratu ditugun lurraldeak. Txilen esaterako 2008an izan dako ondorioz Zazpi Irrati Komunitario berrera ikitzeko proiektua garatu genuen. 2008an izan ginen Refraka, Red de Mujeres Radialistas, de Haiti, erakundeko lagunekin elkarlanean. Eta azkenek urteoetan Mapuche herriarekin elkarlanean gabiltza komunikazio eskoidean alde, lanegin eta adierazpen askatasuna nazio horretan ere, lurralde horretan ere defenditzen. Bimila mabiko urtarri lan, komunikabide Mapuchean egoera aztertzeko misio bat antolatu genuen. Ekintza honen helburua Maputxe herrian emanen diren adierazpen askatasunaren kontrako egoera azale azaleraztea. Hori zen helburu batzuen beste helburu batzuen artean. Hala ere, gaurko hitzaldian misio honen inguruko ere zehatasun batzuk aipatuko ditugu. Maria Pia Mata, amar eragundeko lehendakariaren eskutik. Jatorrizko hizkuntzak baita hizkuntza gutxituak 10 erakundeko lan ildo estrategikoen artean kokatzen baitira. Amark erakundeak 2010ean Argentinean egindako kongresuan Antzeta erratiak aurkeztu proposamenari erantzun dio. Gauregun mundu mailako komun irrati komunitarioen jardueren artean, dibertsitate kulturala, jatorrizko hizkuntzak hizkuntza gutxituak eta estatorik abeko naziak aintzat hartzea. Erronka handiak ditugu aurretik, Maputxerriak idago kionez, Euskal Herritik beraien hizkuntza berreskuratzeko lanean argi direne eragilekin elkar indartu nahi dugu edo behar dugu, hortaz proiektu berriak ditugu, Maputxerriak beraien komunikabide prokbiak izan dezaten komunitate txikietan, baina berzeki hiriburuan. buruan. Santiago, Chileko itburuan bizi diren milloi pasatzo maputxeak beraien hizkuntza komunikazio eskubidea izan dezaten. Bueno, ba gustiago izanda, e, gurekin ditugun konbidatuak aurkeztuko ditugu. Eh, ditugu ba Gabriela Ines Jangi Nau, bera eh gaste Mapuchea da eta bere berak Gabrielak ba Maputxe herria buruz hitzeingo digu bere herriari buruz hitzeingo digu. Ondoren Elisa Gartia e, mintzatuko da e, beraz samarra dugu Elisa antropologa dela era Kintxe Mapu hemen bean ikusten du zuten afitza honetan eh ba, irrati honetan bera bolontres lanak egin zituen eta bera baitare ba, kasu honetan irrati maputxen, bueno, hobeto esanda komunikabide bat inguruan baitare hitzeingo dibu. Bukatzeko Maria Pia Mata, 10 erajondeko lendakaria, ba, bueno, baitare maputxe, maputxen komunikabideen, sea, argazki orokorra emango dibu eta baitare basetasunak eskainiko dizkigu. Beraz Eh, bueno, lehenengo esposaketak entzuko ditugu eta ondoren tartetxo bat izango duzu baita, tia galderak e, egiteko. Beraz, besterik gabe hitza ematen diot Gabrielari. Ano. Baniwari kompulamiko pupeni eh, inche Gabrielen quinao Willy van chile Hola a todos, a todos los hermanos, eh, yo soy de Licanray de Chile, del país de Chile, y me llamo Gabriela Yanquinao Willipan. Yanquinao Willipan significa perdida bajo la uña del león, Eh, tengo 23 años y estoy muy contenta de que me den la oportunidad para contar eh, quién quién soy eh, quién de dónde vengo bueno eh, ¿quiénes somos los mapuches nosotros vivimos en Sudamérica, al final cerca de la antártida un grit antes estamos nosotros Compartimos territorio, eh, si hablamos de banderas, países. Estamos ocupando parte de Chile y parte de Argentina. Eh, somos un grupo cultural que ha estado en ese continente hace mucho, mucho tiempo. Eh, no alcanzamos a hacer, eh, lograr tanto desarrollo como los aztecas, los mayas o los incas. Pero hemos estado viviendo hasta ahora 2012, y, y somos que vivimos mucho todavía, quedamos mucha gente, digo. Eh, nuestra manera de vivir eh, en, esta, en esta época se nos está haciendo un poco difícil. ¿Por qué? Porque nosotros somos un grupo indígena que hasta el día de hoy todavía creemos, tenemos nuestra propia religión, que no es la cristiana, Nosotros somos un grupo que creemos en la naturaleza, que respetamos la naturaleza. Damos las gracias todos los días cuando nos levantamos al Dios, Chan Enchen, que así le llamamos, por respirar, por tener calor, por tener lluvia, por tener agua. Cada vez que nosotros salimos de nuestra casa y vamos a sacar agua al río, le pedimos permiso al río primero. Antes de tomar una jarra de agua, le pedimos permiso al río, que esté bendita esa agua y que nos haga bien, que no nos enfermemos. Antes de ir al bosque y cortar un árbol, le pedimos disculpa a ese árbol, le explicamos para qué lo vamos a utilizar, y luego lo cortamos y plantamos otro, eh, damos gracias antes de comer y... Así, la vida de nosotros es así, nosotros siempre estamos re relacionando con la naturaleza. Creemos firmemente que nuestro territorio es parte de nosotros. Nosotros vemos el árbol como el hermano, a un animal como un hermano, a una ave como no en hermano. Nosotros no somos más que un animal. Nosotros no somos extraterrestres. Nosotros somos no respiramos otra cosa que no sea oxígeno cuando nos da sed no tomamos otra cosa que no sea agua somos tal, tan parecidos como un árbol como un perrito y por lo mismo nos sentimos parte de la tierra cuando nosotros nos quitan nuestro hogar que es nuestra tierra pues nos sentimos que nos toman y nos dejan en el aire y no sabemos dónde caer Actualmente, bueno, explicando un poco quiénes somos para que entiendan cómo pensamos, cómo vivimos. Así vivimos hasta que empezó la colonización en América. Fuimos colonizados por la corona española. Sufrimos mucho. Pero logramos algo muy importante en esa época, eh, que fue conseguir que la corona española nos reconociera y nos otorgara un territorio desde un río hasta cierto río era territorio mapuche cosa que ni todavía en esa época ni Estados Unidos ni México ni ningún país que está existe ahora en Sudamérica lo había conseguido en esa época Luego pasó eso Chile se independizó apareció Chile en el mapa y Chile ahora no reconoce esos pactos y empezó a expropiar nuestros territorios. Nos quitaron tierras, nos tomaron a todos como, como, como comunidades y nos desalojaron y nos fueron a colocar en otro lugar donde... Es como que si ustedes lo toman de su casa, donde ustedes han nacido, donde ustedes han criado a sus hijos, los toman a ustedes y lo colocan en otro lugar donde no tienen historia, lo colocan en una casa que no conocen, la miran, no tienen recuerdo, no no asocian, no tienen cariño con esa casa. A nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros nacemos en un lugar, ahí están enterrados nuestros ancestros, nuestros abuelos. Tenemos todo nuestro pasado, todo un cariño, todo un amor por esa tierra y no la, no la despojan. Aparte de eso, tenemos un documento que avala tales, tales reclamaciones. Bueno, eh, eso es lo que estamos reclamando ahora, porque gobierno tras gobierno en Chile, eh, eh, el presidente tras presidente nos han dicho que sí, que nos van a reconocer, que nos van a devolver tierras, que que nos van a ser un poco más independientes, que nos van a dejar practicar nuestra religión libremente, que nos van a dejar expresar libremente, que nos van a poder eh, dejar aprender nuestro idioma, porque prácticamente la gran mayoría de nosotros los mapuche ya no dominamos el mapudungun, nuestro idioma porque se ha perdido, porque vamos a la escuela y nos enseñan a creer en un Dios que solamente nos enseñan en la escuela, nos enseñan a hablar español, nos enseñan la historia de cómo llegar los españoles, pero de nuestro pasado no nos enseñan nada. Nos enseñan no nos enseñan cómo respetar naturaleza. Nos enseñan que un árbol es un ser vivo, pero un río no es un ser vivo. Pero nosotros no pensamos así. Un árbol es un ser vivo y un río también es un ser vivo. Y así se nos escapan muchas cosas. Y bueno, eso es lo que estamos, eh, estamos reclamando porque se nos está pisoteando, se nos está eh, obligando a hacer cosas que nosotros antiguamente no hacemos. No tenemos los medios para reclamarlos porque si nos ponemos a hacer una huelga, una protesta frente a un... frente a un institución política no, no tenemos cabida en los medios de comunicación o simplemente se nos ensucia nuestra nuestra actitud, se nos llama de violentista, de qué sé yo, gente insatisfecha, gente que no reconoce la ayuda que le da el gobierno, si nos ponemos un poco más violentos y gritamos o quemamos un letrero nos tratan de terroristas. Y la verdad es que estamos pasando por una situación muy muy incómoda, se nos encarcela eh, bajo esta misma ley la antiterrorista y ahora lo último que sucedió esta semana es que ya el Estado chileno está demandado por líderes mapuche en la Corte Internacional de los Derechos Humanos en Costa Rica, en costa Rica. Esa, interamericana, perdón, en Costa Rica por una serie de líderes mapuches que están eh, recluidos en centros penitenciarios, en cárceles ...por reclamar lo que yo le acabo de contar. Y esperemos que salga eso, que tenga buen resultado. Y bueno, eso, si más adelante salen preguntas, estoy abierta a responder todos. Bambi, Esker, Gabriela. Eh, gero, eh, ondoren ondooren, Itzale Bokato Bainoaren baitareit, eh, kaldetzeko, okera txanda, ahir eh, bat direkiko ire, dugu ere. Urrengo islaria, ba, Elisa García dugu, beran antropologoa, Madrileldarra, eh sanbarra dugu, ba, Euskalherriaren sustengua, eh jasotuen mapu, irratian eh bolontresgi zela eh, eta berari eh dagoki ohitza seitan. Gracias. Gracias, Aurelia. Santi eh, bueno, después de esta introducción eh, yo os voy a contar, es una aproximación mucho más académica, es una aproximación Eh, mucho más densa, entonces espero que, que pueda aportar como otra otro punto de vista, ¿no? Eh, eh, bueno, igual te, te pido que hagamos un diálogo y lo que te puedas pues, completar a, a, a lo que yo diga, pues que, que así sea. Bien, eh, voy a empezar leyendo una, una poesía de una poetisa que se llama María Lara Millapán, que es eh, profesora en, en Villarrica, ¿verdad? Y, y es una poesía, una poesía que se llama Tubún, Identidad, y dice así... Y si se van tus sueños, y olvidan la palabra de los abuelos tus labios, ¿a dónde quedan los hijos de la tierra? ¿A quién enseñamos el silencio de nuestros bosques? Esos bosques donde solo florecen nuestros secos donde solo cantan las aves que conocemos desde hace tanto tiempo. Bien, eh, Arratz Aldeón, buenas tardes. Eh, como ha dicho Aitor, soy Elisa García, soy antropóloga y profesora en una facultad de periodismo, y me dedico a trabajar sobre medios alternativos. Entonces, bueno, quería agradeceros el espacio que abrís para hablar de experiencias mediáticas alternativas, que es, un, es muy difícil encontrar estos espacios, eh, sobre todo porque el espacio mediático está, está dominado por los medios convencionales, que es precisamente el problema eh, que vive también el pueblo mapuche. Bien, en los últimos años se ha intensificado la reivindicación del pueblo mapuche en todos los sentidos, Eh, la reivindicación de derechos colectivos. Destaca en esta reivindicación el, el derecho a la a la libertad de expresión, el derecho a la información, del que nos va a hablar después eh, María Piaza Mata, de manera más, más extensa. Bueno, mi idea es ilustrar un poco esta lucha de este movimiento social a partir del estudio de caso de la de la Radio Quinchemapu. Bueno, eh, y a la vez ir contando un poco qué es la comunicación indígena, ¿no? qué nos puede traer para reflexionar sobre nuestro propio escenario de de desarrollo de comunicación alternativa. Bien, la comunicación indígena puede ser estudiada como proceso de resistencia política eh, y también como estrategia para favorecer la autonomía cultural. Entonces yo quería hablar como en este sentido. Eh, los, el pueblo mapuche utiliza estratégicamente los medios de comunicación eh, no solamente para intentar recuperar las tierras ancestrales, sino también para eh, recuperar el respeto, como dicen ellos, Eh, por su condición de pueblo indígena, una condición que ha sido eh, olvidada. Os leía esta poesía de de María Pilla, de Mariana Laravillapan porque en los últimos años, en sus últimas décadas, eh, la poesía mapuche también se ha abierto un espacio en el espacio en, la, en el espacio público chileno, ¿no? Entonces, quería hacer un paralelismo entre la irrupción de una poesía mapudungun eh que trata temas del pueblo mapuche y la aparición de voces Eh, mediáticas Mapuche. Bien, la poesía etnocultural Mapuche, que es como se llaman estos autores, habla, usa imágenes poéticas para, para poner final a, a un silencio eh, que se ha extendido sobre unas existencias que han sido acalladas sistemáticamente. Eh, son creaciones que nos permiten visibilizar una humanidad a la que le ha estado prohibido hablar públicamente. Desde la misma manera, los medios de comunicación, el pueblo mapuche con, con el uso de los medios, intenta eh, poner fin a lo que lo que hablábamos esta mañana ¿no? en los talleres, poner fin a la violencia y la representación. Eh, la violencia y la representación es un concepto que se maneja bueno en, en el mundo académico, pero que es extensible y creo que se, se, se comprenderá fácilmente, que quiere decir que nosotros, que, quienes seamos nosotros, imponemos nuestra manera de ver su realidad en este caso, en vez de dejar que un pueblo se exprese por sí mismo. Creo que vosotros, como público, entenderéis perfectamente de lo que estoy hablando. Bien, eh, entonces, estamos así expropiando la posibilidad de representarse a sí mismos. Eh, bien, entonces, la idea eh, lo interesante de los medios mapuche que están surgiendo, como es el caso de Radio Kimche Mapu, es que se están empezando a imaginar a sí mismos, están empezando a pensarse a sí mismos, y hablar de sí mismos desde sus propias formaciones culturales y no desde las nuestras. Es decir, que empiezan a incluir su música, a utilizar su idioma, a hablar de sus temas de interés y a recurrir a sus imágenes, sus mitos, sus explicaciones del mundo, como nos contaba ahora Gabriela, ¿no? decía, yo he aprendido otra cosa en el cole, es muy diferente a la que me han contado en mi comunidad o la que me han contado en mi casa. Entonces estamos empezando a ver unos medios que utilizan un sistema totalmente diferente para hablar finalmente del mundo que es que tienen ante sí. Entonces, es interesante no solamente descubrir a un pueblo que se está redescubriendo a sí mismo y exigiendo esta necesidad de, de hacerse ver, sino que también ellos nos están brindando la oportunidad de eh, despensar el eurocentrismo. ¿Qué quiere decir con esto? De descolonizar la práctica mediática. De que hasta ahora nos han dicho que la forma de hacer los medios es una, como se hace desde aquí ellos nos ofrece la posibilidad de pensar en otras maneras de hacer producción mediática, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, es interesante la programación de Radio Kinche Mapu, que hay programas como el Trasquintu, que es el trueque, el intercambio. Entonces, aparece un espacio comunicativo para que la gente diga, tal persona de la comunidad tiene esto, quien la quiere intercambiar por esto. Entonces, nosotros hasta ahora, por ejemplo, no se nos hubiera ocurrido utilizar el espacio comunitario para ese tipo de cosas. Bien. Eh, creo que Gabriela ha ilustrado muy bien cuáles son las razones del enojo así de, del movimiento mapuche, pero más o menos para sistematizar eh, el, el movimiento mapuche en la actualidad, un poco las reivindicaciones que tiene, eh, bueno, y, y deciros qué es lo que permite que surja. En, en primer lugar destaca el, el enojo del pueblo por el despojo de tierras y el despojo de derechos, Eh, pero también ocurre porque hay un contexto global de lucha indígena de acuerdo en los últimos 20 años hay un movimiento indígena muy efervescente y en este digamos movimiento global se engancha también el, el movimiento mapuche entonces el movimiento indígena global ha motivado una revalorización de la identidad indígena. Y este está empujar para revalorizar la identidad indígena es lo que ha acelerado la aparición de medios indígenas o sea, ya hay pueblos latinoamericanos en eh, pueblos africanos estéticos que dicen que eh, nosotros queremos redescubrirnos utilicemos los medios que tenemos a nuestro alcance para para así hacerlo eh, bueno entonces voy a pasar al, al caso de radio kimche mapu para ilustrar un poquito cómo se aparece este proceso y La radio Kimche Mapu, como ha explicado un poco Aitor, es una radio que está en el sur de Chile, es una radio muy chiquitita, que tiene dos años de, de vida, y está dirigida por una mujer, por una mujer mapuche, que es que eh, se llama Mireia Manquipillán. Bien, eh, os voy a traer una, sus palabras, de que ella no puede estar aquí hoy, como sería maravilloso tenerlas, estos son fragmentos de una entrevista, y esto es el comienzo de, de nuestra atracción. Eh, pero mire ella, le, le pregunté yo ¿cómo se te ocurrió la idea de fundar la radio en esta comunidad? así contesta ella yo estaba sola en casa en aquella época no tenía tele ni nada pasaba el día en casa haciendo tareas del hogar ¿en esa época no trabajabas? no, yo ya no estaba en la asociación ya teníamos esta casa y yo tenía a mi hija pequeña era una, era una guagua, un bebé y yo pasaba largos días sola tenía la radio como única compañía me pasaba el día escuchando la radio ¿y qué escuchabas? Pues lo único que llegaba aquí, esa radio comercial de Lanco, en la que se pasaba música que no me gusta y puro programa político con el que no estoy de acuerdo. Nunca se hablaba de nada de acá, nunca se hablaba de las comunidades, de nada lo que a mí me importaba. Así que un día, estaba harta, arranqué la radio del cable y la tiré, y decidí montar una radio de la comunidad. Así es como ella narra el comienzo de esta idea, ¿no? Eh, Nos no da igual cuánto de real sea, lo importante es esa desesperación, ¿no? Esta desesperación el que narra ella nos da cuenta de la potencia que política que tiene la desesperación ¿no? que mueve a un colectivo a, a montar una una radio en la que en la que explicar sus intereses también el periodista mapuche pedro cayuqueo cuando abrieron el periódico mapuche que se llama mat no mapuche times hablaba contaba en 2012 esto es unas cosas que recoge él Eh, dice, mmm, cuando fundamos nuestro periódico, nos queríamos cambiar la mirada, explorar otro enfoque, aportar una nueva visión del pueblo mapuche, potenciar una pauta informativa que también nos hable de lo positivo. Eh, bien, em, algunos de los medios eh, mapuche más exitosos, o podríamos hablar del, del radio de Quince son radios, y las radios lo que tienen de bueno y es que tienen un gasto-beneficio conveniente y llegan a la población que es analfabeta, Y además tienen otra cosa positiva, y es que toda la tradición oral, verdad que es tan importante en el pueblo mapuche, o sea, la palabra hablada, pasa a ser una palabra radiada. O sea, pasa directamente a, a los recursos narrativos en la tradición oral que tantos años han permitido para transmitir sus mitos y sus formas de ver el mundo. Eh, bien, otro fragmento de entrevista de con, con Mireya nos permite seguir descubriendo qué características tienen los medios indígenas. Ella dice... Queríamos instalar un medio de comunicación que fuera propio. Surgió la necesidad de incorporar temáticas lo locales de interés de las comunidades mapuches existentes en este valle. Bien, yo pensaba sobre este eh, medio propio del que hablaba ella. En primer lugar, eh, lo propio nos habla de la propiedad. La propiedad en, el caso, en este caso, en el caso mapuche, es una propiedad que no tiene que ver con la propiedad privada. Tiene que ver con la propiedad comunitaria. Entonces esto nos dirige directamente y nos relaciona con todo el trabajo que hacéis vosotros, con el trabajo que se le diera en que es el hecho de percibir de percibir la información como algo que es de una comunidad, que si no, no tiene sentido, si no, sirve para, para fortalecer estos vínculos. Bien, eh, también eh, perdonadme eh, continúo, las, también en la parte de un medio propio se desprende el hecho, como decía, de esta, eh, esta situación que tienen de negación. poco lo que se ve es que Ellos dicen, son un pueblo que al que se le ha negado la condición de ciudadano. Entonces ellos dicen, necesitamos los medios para lograr ejercer, aunque no nos lo permitan, pues lo que nos van a explicar después, no nos dan este derecho, pero nos lo vamos a tomar. Porque nosotros somos ciudadanos de segunda, cuando, como decías tú, estábamos mucho antes. ¿no? bien Eh, así como a modo de detalle, si me despiendo me vais avisando, yo voy aquí, sabéis que me pongo así como una loca porque es una experiencia que creo que tenemos mucho que aprender y mucho que aportar. Bien, eh, estas son sus palabras. Hay una negación constante de los medios de comunicación locales, regionales y nacionales de mostrar las temáticas locales macuche en sus programaciones. Hay una fuerte omisión de los medios por relevar elementos de interés con contenido. Bien, eh, creo que has dicho tú, mencionabas, ¿no? Eh, la manera que tienen de representar los medios de comunicación convencionales a pueblo mapuche eh, han sido entendidas, puede entenderse en dos lógicas. La primera lógica de la representación... ¿Sí? ¿Se me oye bien? Voy rápido, pero ¿se va entendiendo? ¿Sí? ¿Al fondo? Si no estáis en un estado de letargo, así que... Como si profesor, estoy acostumbrada. Bien, bien. Eh, sí, decía, hay dos lógicas de representación sobre el pueblo mapuche la primera lógica es la lógica de la negación y la invisibilización es decir, se, no se representan entonces esta lógica proviene del, del, del, del tiempo colonial un tiempo en el que primero se impone la cultura española, luego se impone la cultura chilena y la manera de imponer es minimizando, luego negando y erradicando finalmente la posibilidad de que la cultura mapuche esté en el espacio público entonces esta es la primera lógica ehm Esta lógica encaja con las políticas asimilacionistas que ocurren en la escuela, que la escuela no se puede eh, aprender el Mapudungún. Y también encajan con otras políticas asimilacionistas que tienen que ver con reducción de la pobreza. Entonces reducimos el problema mapuche de falta de acceso a los derechos a un problema de pobreza. bien eh, esta, esta idea de negación eh, se basa en una idea que se reproduce sistemáticamente eh, de que el indígena es un ser bárbaro, periférico, salvaje primitivo y que es incapaz de integrarse en una sociedad moderna esta representación llevada al extremo es la representación eh, de, de lo llama lo llama josé barregui eh, los indígenas desaparecidos o las naciones ocultas de acuerdo tiene un poco esa idea de que están son parte del pasado algo que es extinto y esta señora que está aquí es algo como un vestigio que nos queda de museo ¿De acuerdo el otro abordaje es lo podríamos si sí, está bastante viva, bastante viva respira y siente bien el otro abordaje posible es lo que se llama el abordaje de la desfiguración el abordaje de la desfiguración tiene dos vertientes la, posi la primera posibilidad es lo que pedro Cayuqueo llama el abordaje policial aunque ¿no? es el de son eh, unas personas violentas eh, que son usan las armas usan la violencia para acceder a sus derechos Y entonces este tipo de argumentos repetidos y repetidos eh, lo que hacen es legitimar el uso represivo de las fuerzas del Estado contra estas comunidades en el momento cualquiera que intentan eh, reclamar sus derechos. Desde evidentemente que existen eh, eh, momentos digamos más violentos, pero también hay manifestaciones más, más, más pacíficas. bien El otro abordaje posible es el abordaje folclorizante que es el indio que está a punto de desaparecer, ¿no? En inglés se llama, es muy bonito, el Vanishing Indian, ¿no? Como el indio que se está a punto de desvanecer y que tenemos que eh, rescatar. Bien, este... Um, este abordaje folclorizante es el que hace que traer a las mujeres, por ejemplo, las Machi, que son las curanderas tradicionales, <risa> les pide a las mujeres que se visten con sus trape cuche con sus... Eh, con sus trariloncos, etcétera. Entonces, este abordaje Lo que también refuerza son políticas públicas que son paternalistas. Entonces ninguna de ellas empodera ni la negación ni la desfibrilación a un pueblo para que se, se digamos tome la voz que no es, su, no es suya. O sea, no es nuestra y se la damos, sino que era suya antes. bien eh, Para seguir avanzando, otra cosa que trae Mireia, ella dice que eh, para hablar un poco de los problemas que tienen, dice la valoración de medios alternativos que hoy estamos desarrollando propuestas fundamentalmente con contenido no ella recarga la idea de que ellos tienen contenido es escasa y tenemos dificultades enormes eh, enormes dificultades legales y económicas bien mire ella eh, apunta los cuatro problemas que tienen los medios eh, indígenas en general y mapuche en concreto el eh, primero los problemas legales de los que vamos a hablar segundo el problema de la profesionalización de los voluntarios y periodistas eh, tercero la, la, sosten la sostenibilidad y de los proyectos y también el problema de contenidos. No está muy claro qué contenidos tenemos que, tra que tratar, abordajes eh, de autonomía cultural, eh, recuperación lingüística, etcétera Bien, entonces, en este así pisto manchego que, que os estoy contando de, de ideas, un poco me viene la, a la cabeza la idea importante de recalcar que estos señores no son solo... Eh, activistas locales que están intentando recuperar una autonomía cultural y una lucha de derechos, sino que también son muy potentes a nivel global. Es decir, estamos hablando de ellos aquí, a 11.000 kilómetros. Y esto tiene que ver con que han sido capaces de comprender el lenguaje de los derechos humanos, de interpretarlo desde su cosmovisión y de utilizarlo de una manera estratégica. De lo cual, evidentemente, yo no puedo más que aplaudir entonces eh, bueno más cosas eh, qué impacto tienen estas es preguntas de los periodistas al final de la charla qué impacto tienen los medios indígenas en las comunidades eh, primero creo que es importante la cuestión de la cohesión del movimiento indígena dentro eh, nos podrá explicar un poquito mejor bueno tantoía como, como gabriela que el movimiento mapuche o el pueblo mapuche es muy heterogéneo en su interior. Entonces los medios de comunicación tienen la capacidad de cohesionar, si es que hay un, un objetivo común, en primer lugar. Sí que tienen la capacidad de cohesionar a nivel local, que es lo que repite Mireia una y otra vez. Nosotros, nuestro valle, que estaba muy descohesionado, hemos, hemos conseguido que se hablen de una punta a otra. Bien, eh, en segundo lugar, eh, tienen un papel muy importante en el fortalecimiento de la identidad cultural. Entonces aquí voy a retomar atrás, que no sé por qué se me ha pasado una hoja, ver mirad aún así cuánto rollo tengo está el tema de la lengua. Como decía Gabriela, yo os lo ilustro con unos pocos datos. El estudio asimaraciente, hay un estudio reciente 2007, ya no tan reciente, de Fernando Zúñiga, que es muy estricto, que más o menos nos dice que hay entre 350.000 y 400.000 hablantes de mapudungun a día de hoy. ¿Esto qué quiere decir? En Chile, esto es solo en Chile, ¿eh? no Chile y Argentina. Quiere decir que los hablantes eh, activos, es decir, que tanto comprenden como hablan en el Mapurungún, no llegan al 25% de la población que se identifica como mapuche. Entonces estamos hablando, lo que él dice, es que estamos en un momento que es un momento muy crítico para la lengua. Él dice no es una lengua que esté todavía moribunda, pero es una lengua que está en riesgo de desaparecer en la próxima generación. O sea, estamos hablando de que los medios de comunicación mapuche, mapuche, Eh, en el caso de Kim Chemapu, que no recoge contenidos de Mapudungun solo de manera muy puntual, es súper importante no solamente la incorporación de esa cosmovisión que contabas tú sino la incorporación de, de Mapudungún porque es que tampoco está en la escuela de acuerdo bien y en tercer lugar, también eh, desde mi, mi, mi modo de entender eh, son un, un lugar de generación de identidad son un, un lugar de proposición de una nueva mapuchidad ¿de acuerdo? porque la forma de ser mapuche las propuestas de ser mapuche son muy heterogéneas entonces la propuesta que se puede hacer en los medios de comunicación que son locales, regionales nacionales y globales pues ser una propuesta que sea más híbrida que sea más mixta, que sea más contemporánea o sea que se proponga a la gente joven por ejemplo que sigue la radio en redes, locales, desde Santiago, en redes sociales perdón, desde Santiago que tenga una forma de ser mapuche en la que también se reconozcan como jóvenes o como jóvenes urbanos esta propuesta es muy interesante esta idea y ya voy acabando esta idea de, de que ellos son sujetos que están proyectados en lo global se puede ver también en una o sea, se puede entender en una cuña radiofónica que se repite una y otra vez en Radio Kinchemapu que os la voy a, a reproducir no con tanto arte como ellos dice en el aire Kinchemapu Radio en el 107.1 de la FM desde el Valle de Pukiñe región de los ríos y para el mundo transmite Kim Chema por radio comunitaria en el dial 107.1 una radio al servicio de su comunidad, somos el sonido diferente en la comunidad en la comuna de Lanco y sus alrededores fijaros que potente, o sea, somos diferentes, somos de nuestra comunidad y lo mejor de todo es que desde este valle estamos hablando para el mundo, estamos hablando para una diáspora estamos hablando para los macuchos urbano y proponiendo digamos una manera determinada Y ya para bueno eh, cerrar esta idea, eh, los medios indígenas ofrecen una posibilidad, como os decía, de re O sea, les ofrecen la posibilidad de redescubrir algo que se ha tapado, que se ha enmascarado. Y se ha tapado y enmascarado porque durante mucho tiempo ha sido una vergüenza para muchos mapuches y el mapuche porque les han castigado públicamente por serlo porque sus padres, ¿no?, y sus abuelos, les efectivamente, fueron discriminados y ellos dijeron, prefiero que mi hijo no hable la lengua para que no le digan en el colegio que eso vive. Eso me pasó bien. Mi papá no me quiso enseñar el idioma porque a él lo molestaban en la escuela y en su trabajo porque hablaba como que le costaba hablar el español y prefirió no enseñarme eso para, para evitar que me molestaran a mí. y Pues no lo sé del todo, no lo congúntese un poco. Entonces esto es bueno lo que se llama el enmascaramiento identitario, no es intentar tapar quiénes somos. Entonces los medios de comunicación ofrecen una posibilidad para recuperar esa memoria y recuperar eh, reconciliarnos públicamente con quiénes somos. ¿no? Entonces eh, ya para, para acabar también permiten construir una comunidad imaginada, es pues una, una comunidad imaginada. Eh, el movimiento mapuche propone un retorno al Gualmapu, propone un retorno al país mapuche del que hablabas tú, ¿no? desde el río Bío Bío hasta el río toltén creo que es. Entonces, como todavía es muy difícil lograr esta utopía, porque nos queda muy lejos, siempre desde los medios podemos soñar esta utopía. Entonces, así para acabar también con un fragmento de una poesía, de esta llamada no poesía este caso es un fragmento de, de una poesía de licura Chihuayla, que es así el el el eh, poeta mapuche más conocido él dice que, que tenemos que caminar eh, caminar en la realidad pero con el prístino rielar en la utopía va Eskerzu Alisa esta eh ondoren eh María Pia Matamark eh eh erakunde ko lendakariak hartzen eh, hartuko doitza eh, Gracias, buenas tardes. Eh, intentaré hablar lento porque los chilenos tenemos un grave problema de hablar muy rápido. A mí se me olvida y les pido disculpas, pero hablaré lo más lento que pueda. Gracias por esta invitación. Ha sido un agrado escuchar a Gabriela y también a Elisa. Y yo voy a situarme más en el tema de la libertad de expresión. Quiero decir que eh, esto nació a propósito de una de la radio kimche mapu y de su... Eh, persecución por parte de la, de la legislación chilena para que cerraran una radio y nosotros con nuestro trabajo en defensa de las radios comunitarias en el mundo no sólo en Chile, en las radios mapuches sino que todas las radios que están en, con dificultades de acceso a la frecuencia y de poder transmitir, organizamos eh, una misión de libertad de expresión a la zona mapuche y nos encontramos con cosas que realmente eh, no conocíamos para nada. Y de eso un poco les quiero comentar. Hay que decir que las reivindicaciones del pueblo mapuche han estado centradas en las demandas por la restitución de sus tierras, pero también por el pleno ejercicio de sus derechos humanos. Los mapuches no solo quieren recuperar sus tierras que les fueron arrancadas, sino que quieren el reconocimiento de ciudadanía y de plena vigencia de sus derechos humanos como un pueblo. La, las acciones que lleva adelante el pueblo mapuche en, en sus distintos eh, de, en sus distintas maneras de expresión se desarrollan en un marco permanente de uso abusivo de la fuerza por parte de la policía uniformada, organismos de defensa de niños y niñas y adolescentes han levantado un sinnúmero de demandas al Estado de Chile ...por esta vulneración de derechos de las personas, jóvenes, niños y mujeres... ...que son permanentemente agredidos en las comunidades mapuche. Ha habido asesinatos de jóvenes, algunos de ellos por la espalda. Montajes criminales por parte de la Policía de Chile... ...para inculpar a los grupos mapuches de estos, de estos crímenes. Asfixias por grandes números de población y de personas las comunidades que son asfixiadas desde el aire, con helicópteros, usando gases lacrimógenos de manera indiscriminada, eso lo estamos escuchando y lo estamos viendo permanentemente. Tanto las comunidades mapuches y las asociaciones del pueblo mapuche, que son diversas y son muchas y muy heterogéneas, como observadores de organismos internacionales de derechos humanos, nacionales e internacionales han hecho ver su rechazo a esta forma como el Estado de Chile reprime al pueblo mapuche por sus demandas históricas hay que decir y lo decía Gabriela Chile aplica el Estado de Chile la aplica la ley antiterrorista creado bajo el régimen de Augusto Pinochet al pueblo mapuche testigos sin rostros tortura amenazas encarcelamientos años de encarcelamiento por cuestiones que muchas veces no son ni comprobadas ni probadas y hago esta introducción porque hay que decir también que el año 2012 cuando se quiso acallar a Radio Kim Chimapu y judicializar el proceso de Mireia y llevarla detenida por el uso de una frecuencia de radio que a nadie le molestaba. Estaban transmitiendo con los radialistas acá, sabrán, 10 watts, 20 watts, que es nada, en un valle donde no hay radios. Perfectamente podían hacer uso del espectro. Chile es uno de los países que ostenta el nivel de concentración de medios de comunicación más alto, tal vez, de América Latina. Y donde los negocios de la comunicación de los grandes conglomerados como el conglomerado Prisa tiene nada menos que prácticamente el 50% de las frecuencias de radio un negocio redondo con una empresa española que puede capitalizar de muy buena manera tanto el punto de vista económico como el punto de vista editorial, editorial en un país que eh, ha visto como su radiofonía ha terminado en manos extranjeras desde el año 2008 Chile también retrocedió en el año 2011 y 2012 al número 47, después de ostentar banderas azules en respeto a la libertad pública, de la libertad de expresión, retrocedió al número 47, justamente por la concentración, de los, la excesiva concentración de los medios de comunicación en tan pocas manos, y por otro lado, por la agresiva actitud de la policía frente a las manifestaciones de estudiantes del año 2011 y 2012. La legislación de radios comunitarias o asociativas en el caso de Chile está totalmente fuera de los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Hay estándares que Chile ha firmado como Estado, tanto en el sistema interamericano de derechos humanos de la OEA, como los estándares internacionales en el ámbito de las Naciones Unidas. Chile no los respeta. Su Estado no los respeta. Por cierto, esta concentración afecta nos afecta a todos, yo también tengo una radio, también soy afectada como chilena de esta concentración, pero afecta mayoritariamente al pueblo mapuche y a los pueblos como como el mapuche que tienen un acceso aún más restringido a los medios de comunicación. Tienen limitaciones de su desarrollo, el ejercicio pleno de sus derechos, el derecho a poder hablar su lengua. Tú hablabas de una cifra y yo hace poco saqué una cifra que prácticamente el 90% de los jóvenes menores de 18 años no hablan el Mapundun ni lo conocen. Lo que es gravísimo, o sea, el Mapundun ha recuperado fuerza estos últimos años, sin embargo sigue siendo una lengua que no se habla, que no se reconoce, a pesar de las transformaciones culturales que han habido en estos años con dos diarios como Ask tue Mapuche Times, Mapo Express, que son realmente esfuerzos tremendos que hacen los mapuches por tener voz propia y poder efectivamente comunicar desde sí mismo a al mundo, a Chile, etcétera Hay que decir que la ley de radios comunitarias en Chile es una ley que transgrede los derechos internacionales, las radios no pueden eh, ejercer, eh, por ejemplo no pueden sostenerse económicamente eh, cuando uno toma una, una frecuencia y no pide autorización al Estado el Estado te castiga con derecho penal o sea, la acción penal en contra de aquel que usa una frecuencia de manera entre comillas ilegal y se le lleva preso eso le pasó a Mireia la justicia se desistió porque hubo una campaña pero porque también tomamos un camino judicial distinto Eh, todo esto por la acusación de un privado Que tiene radios privadas en la zona Que fue alcalde Un alcalde de derecha También podría haber sido de izquierda Porque aquí, aquí también hay que decir que Esto no es un, un, un, un capital de la derecha Ha habido en Chile gobiernos que se dicen de izquierda Que han hecho una represión contra el pueblo mapuche Y de desconocimiento de los estándares internacionales Y de aplicación de la ley antiterrorista Que no es justificable Eh, hay que decir que la, la ley de radio comunitaria y el artículo 36BA que aplica derecho penal es un derecho que está reñido con las prácticas internacionales. Todos los relatores de libertad de expresión, tonto, tanto el de Naciones Unidas como el de la OEA, han recalcado que Chile debe dejar de aplicar el derecho penal para el uso de las frecuencias. Las frecuencias de radio y televisión son un bien público que no pertenecen a nadie sino a la humanidad. El Estado de Chile lo que debe hacer es distribuirlas como todos los estados, de manera equitativa y no de manera sesgada entregándolo un consorcio español 280 frecuencias en el caso de Chile. Y después decimos que no, no, hay, no hay frecuencia para los mapuches. Entonces es realmente vergonzoso. Hay que decir también que este mismo documento que yo comparto con ustedes, nosotros se lo hicimos llegar al relator de pueblos indígenas, al señor James Anaya, eh, que ha sido un hombre que ha visitado, muy amigo de los mapuches, él sacó una declaración y un llamamiento al Estado de Chile justamente por el caso de Mireia y le pedía al Estado de Chile un compromiso efectivo de una repartición de frecuencia en la zona mapuche no solo para hacer radio sino por una recuperación lingüística porque la radio es efectivamente un instrumento de, de gran apoyo en ese sentido. Eh, el propio Estado de Chile inclusive Esto es tan vergonzoso que el propio Estado de Chile cuenta con un marco jurídico sobre pueblos indígenas, que es obligatorio en materia de los derechos humanos y de los pueblos indígenas, y no la cumple. Está la ley indígena, 19.253, que establece en su artículo el deber general para el Estado de reconocimiento, respeto y protección a las culturas indígenas. Cuestión que no ocurre o el artículo 28 el reconocimiento, respeto y protección de las culturas e idiomas indígenas deberá ser prácticamente obligatorio los medios públicos en Chile, los medios privados perdón, no publican ni una palabra en Macbundu no existe, y en parte de los tratados internacionales publicar en los medios privados algunas palabras de referencia sobre los lugares donde existen pueblos como pueblo mapuche, eso no existe, no existe, no se aplica. Hay que decir que el convenio de la OIT, firmado por Chile en 169, ratificado por Chile el año 2008, establece en su artículo 30 el deber del Estado de Chile y de todos aquellos que firman el tratado, el deber absoluto de utilizar los medios de comunicación en las lenguas de los pueblos indígenas para dar a conocer sus derechos. Eso no se aplica en Chile. Ni en el caso de los Mapuche, ni en el caso de los Rapanui, ni en el caso de los Aymara. No se aplica, no existe, no es tema, es letra muerta. Para referirme un poco más al tema de la cobertura de los medios masivos, hay que decir que constatamos que la principal motivación de la comunicación Mapuche y de los comunicadores Mapuche es crear medios propios es crear medios propios, radios, televisoras, eh, diarios, para reforzar su identidad cultural como pueblo y contrarrestar las coberturas sesgadas que se realizan de los grandes medios de comunicación sobre las demandas eh, y, los, y el pueblo mapuche. Son frecuentes los reclamos de representantes del mundo mapuche y del pueblo mapuche sobre la nula cobertura que estos medios hacen de sus reivindicaciones o de los abusos de los que son víctimas de parte de agentes del Estado. Un reciente estudio sobre la cobertura mediática que involucran a comunidades y asociaciones mapuche concluyen que los medios hacen un uso sesgado de las fuentes informativas, privilegiando las de carácter oficial. No entregan información suficiente y plural del contexto sobre la realidad sociocultural del pueblo mapuche y tampoco acerca de las implicancias históricas que tienen los conflictos actuales. Ante hechos de violencia ocurridos en las zonas aledañas a comunidades mapuches, la prensa tradicional oficial inmediatamente imputa responsabilidades y cataloga como terroristas a los detenidos mapuches, quienes principalmente son dirigentes y autoridades ancestrales. Ante los detenidos, antes que los detenidos sean llevados a juicio, eh, ya son acusados de delincuentes, culpados, etcétera. Otra otra característica de las coberturas mediáticas tradicionales o de los medios privados de los grandes medios es la nula utilización del macundún para dar a conocer esas noticias que atañen a sujetos y ciudadanos de de eh, ciudadanos mapuches no eh, no existen espacios que hagan uso del macún lo que es considerado como un atentado grave a la condición eh, de usar y promover su lengua eh, su lengua materna Los mapuches y las comunidades mapuches han denunciado en los, los últimos tiempos innumerables limitaciones de tipo legal, técnicas y económicas que existen para llevar adelante proyectos de comunicación. Señalan y nos han dicho reiteradas ocasiones que no existen en Chile una política pública que garantice efectivamente el acceso de los pueblos indígenas a los medios de comunicación. Un obstáculo es la falta de recursos económicos. No existen fondos públicos, no hay fondos donde ellos puedan postular para tener Eh, yo visité la zona de la radio Huérquenque Ruf, una comunidad muy pequeña de 500 familias, en un valle, un, un, una, un, un sector que no está en conflicto por tierra, un, un valle eh, maravilloso. Y la radio nos transmitía hace seis meses porque no tenían un, no tenían un, un, un, un computador. O sea, no tenían un computador para sacar la radio al aire y la radio nos transmitía. Y, y Sofía eh, me decía Nosotros nos levantamos a las 5 de la mañana y transmitimos por la radio. Yo hablo en Mapundú, se levanta la gente y sale a trabajar en la tierra, pero hace 6 meses que no tenemos... O sea, es un nivel de pobreza. Y no hay fondos públicos que hagan que los mapuches se puedan comprar un computador para poder transmitir su radio en su lengua. No existe. Yo he buscado en todos lados, y no hay. No hay una política pública, no existe. Chile lleva 25 años de retorno a la democracia y esa política pública sobre los medios el desarrollo de sector afecta a los mapuches, pero afecta a la democracia en de Chile en su conjunto no hay espacios de desarrollo para desarrollar un tercer sector, y para los mapuches es aún mucho más complicado mucho más difícil por último ¿cuánto me queda? ¿cuánto? un poquito me queda ehm Hay que decir también que los recursos públicos dedicados al desarrollo indígena privilegian principalmente proyectos relacionados con las manifestaciones culturales y artísticas. Algo lo que tú decías, o sea, recuperemos cómo hacer el talladito no sé qué, el baile el baile no sé qué, o la, no, no no van de fondo, digamos, a cómo recuperar una identidad cultural, ¿no? En términos legales no existen instrumentos de derecho interno, o sea, en Chile, que garanticen plenamente el acceso a los medios propios del pueblo mapuche. Un caso en la ley de radios comunitarias que considera de manera limitada las concesiones al pueblo mapuche cuando Chile ha firmado tratados internacionales que debiera haber un porcentaje importante de frecuencia destinado al desarrollo del pueblo mapuche en su identidad cultural. Eso tampoco se aplica. Eh, hay que decir también que las radios mapuches, cuando yo estuve ahí el año pasado, denunciaban principalmente criminalización de los medios independientes a favor de la causa mapuche, lo que en la práctica significa muchas veces que se resten o inhiban de informar para evitar las persecuciones policiales o judiciales en procesos contra comunidades dirigentes indígenas involucrados en, la, eh, en las recuperaciones de tierra. Eh, así lo dice, por ejemplo, una, un, un sitio web, Mapuche, que se llama Mapu Express, que tiene distintos usos, ¿no? No existe promoción especial para las radios de carácter indígena que aseguren su desarrollo en condiciones de vulnera vulnerabilidad, aislamiento, o promuevan y preserven el patrimonio cultural. Eh, está lleno de radio en esas condiciones en la zona mapuche Hay que decir también que, eh, por cierto, eh, la declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, de aprobada en el año 2007, con el voto favorable del Estado de Chile, señala que los pueblos indígenas tienen derecho a hacer libertad de expresión y a desarrollar sus propios medios de comunicación. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas y a acceder a todos los temas a todos los demás medios de información no indígenas sin discriminación alguna eso es lo que dice el artículo 16 de la convención del año 2007 que el estado de chile ha firmado y ha ratificado en distintas ocasiones eh, debemos decir también que nosotros con este con esta con este trabajo eh, por cierto eh, en chile pasan cosas muy curiosas ¿no? eh, el gobierno de derecha que está hace cuatro años Eh, le tiene mucho miedo al impacto internacional porque les da mucho miedo ser confundidos con pinochetistas eh, de ellos dicen ser de una derecha distinta a la de Pinochet es, es una discusión ¿no? pero como tienen mucho miedo a este antecedente y han gobernado 4 años y la concertación ha gobernado 20 esta disputa está permanentemente cuando terminamos este informe eh, nosotros como AMAR fuimos a hablar con el ministro de telecomunicaciones y, y, y fuimos muy directos y le dijimos ministro usted tiene un problema A usted le va a llegar una misiva sobre esto, y, y no sé cuál problema será, pero él va a tener esta dificultad, y usted va a tener que responder al relator de pueblos indígenas, le va a tener que responder al relator de pueblos de la libertad de expresión. No será conveniente que usted, en vez de que Mireia se vaya a la cárcel porque está haciendo un gesto de hacer una radio, entre comillas, ilegal, será mejor buscar la manera de tener una frecuencia en la zona para que efectivamente Kim Chimaku pueda acceder a una frecuencia. Y el ministro me dijo, sí, porque como le tienen miedo a esto, que no, no, no es que tenga problemas con amarque es que le da miedo el, la sanción internacional, ¿no? De parecerse a Pinochet. Entonces dijo, sí, vamos a sacar una frecuencia. Mire, ella vino a Santiago y conversamos tuve una reunión, eh, se sacó una frecuencia de licitación, fue la comunidad mapuche la única que postuló, por lo tanto yo creo que en muy pocos meses van a tener una frecuencia, una frecuencia legal para el valle donde ellos están. Eh, pero lo que quiero decir es que, Esta cuestión de la, de la frecuencia, la falta de una política que efectivamente promueva estos derechos y sea más que el contacto que uno pueda tener por una presión determinada, efectivamente faltan años luz para poder eh, poder hacerlo. Eh, nosotros hicimos algunas conclusiones y recomendaciones sobre esto. Uno, que existe una cobertura sesgada de los medios de comunicación mayoritarios sobre la situación que viven las comunidades indígenas, especialmente las que reivindican territorio en la región. Dos, el impacto cerrado en los medios Se acentúa con la grave situación de concentración De la propiedad de los medios de comunicación en Chile Lo que lejos de ampliar el, eh, a aplacar el conflicto Lo profundiza, creando una imagen Estigmatizadora del pueblo mapuche Donde se asimila comunero A violentista, comuneros son los que viven En las comunidades, igual a violentista Igual a terrorista Se invisibiliza a las víctimas de abuso policial Especialmente a las niñas, niños Adolescentes y, y la violencia estatal ejercida contra las mujeres de las comunidades mapuches. Los medios de comunicación mayoritarios no utilizan el Mapo en sus publicaciones. No existen políticas públicas que frenen la, el monolingüismo, y promuevan, promuevan y protejan y re, revitalicen la lengua en Mapo a través de los medios de comunicación. Los medios de comunicación mapuche enfrentan severas condiciones económicas para funcionar. No existen fondos públicos de fomento específico para estos medios. No hay legislación que obligue al Estado a invertir, en la pauta de campañas públicas en los medios de comunicación indígena. Los medios de comunicación indígenas no tienen condiciones para operar como agentes revitalizadores de la lengua. Los escasos medios que transmiten en Mapo Kundú, no publican en Mapo funcionan en base a voluntariado y con brechas de continuidad enormes. Los los y las comunicadoras mokuches no cuentan con asesorías legales para enfrentar situación de persecución y no conocen las herramientas que otorgan el sistema interamericano de derechos humanos la aplicación de la legislación general de telecomunicaciones en Chile y aquella dedicada a las radios comunitarias en especial el artículo que penaliza la radiodifusión sin concesión amplifica la vulneración de derechos al pueblo mapuche impidiendo el ejercicio del derecho a la comunicación y coartando su derecho a crear y operar operar sus propios medios de comunicación y no eh, comunitarios y no comerciales. Es especialmente preocupante, veíamos nosotros en esta misión de libertad de expresión la situación que viven las mujeres comunicadoras mapuche, que han vivido persecución penal y una extrema vulnerabilidad de sus proyectos. El Estado de Chile no ha cumplido con los convenios internacionales y esta debe ser una demanda de carácter mundial. Chile, como contaba Gabriela, ayer nosotros a través de Radio Tierra transmitimos en vivo la acusación a tres al Estado de Chile por tres comuneros mapuches condenados con la ley antiterrorista eh, a los que no se les aplicó debido proceso, ni eh, se les dio posibilidades de defensa, con testigos falsos, con testigos encubiertos. Y estos eh, hombres, hoy día eh, Víctor Ancalá, fundador de la Coordinadora Arauco Mayeco, y Juan Pichún, su padre fue acusado, él fue a hablar a la corte, eh, la verdad es que era extremecedor escuchar cómo los magistrados del sistema interamericano escuchaban, y yo creo que Chile se va a llevar una una importante reprehendia o un, un golpe respecto a eh, va a ser sancionado el Estado de Chile está siendo sancionado permanentemente un caso de la jueza lesbiana ahora viene el tema de los mapuches creo que esto es un tema internacional que hay que tomarlo, hay que difundirlo eh, si el Estado de Chile no es capaz de garantizar la justicia mínima O máxima al pueblo mapuche el pueblo mapuche se va a empezar a querellar en instancias internacionales es más lento pero es una manera y creo que estas cuestiones eh, hoy día las podemos saber las podemos conocer también porque había un esfuerzo del pueblo mapuche por dar a conocer sus reivindicaciones a través de sus medios que aún son precarios pero que también nos abren la luz a los chilenos de efectivamente cómo contar con estos recursos culturales eh, de un pueblo que nos entrega una identidad distinta y que hace parte de otra diversidad y de otro de otra idea, de otra civilización, y que creo que solo enriquece nuestra cultura como como país. Muchas gracias. Gracias, señor Esquer. Bueno, emendigo ahorrera, hasta 12 minutos más, suena que dirá, sueldo sueldo itza, orduan, bueno... Norbaitek, suetako norbaitek galderaren bat baldin badu, ba aurrera. Sí, si las no preguntas vemos usar, yo lo voy a usar para hablar, eh. <risas> recomiendo que Bueno, <risas> vale, bueno, eh es baldin galdera, zehatzik jarraituko du do, do bate ba, ba, ba, Bai, etxea momentu bat. <totipos> Nik bat ingen du de santa eman nahien bestei, baina eh, Ay, ¿Ai? ai. El dort el ere zuri Gabriela egin nahi nizuke eh, galdera, <totipos> galdera eh pokit <risa> pati. zuretzako da galdera eh gaurilan edo nahiba duzuen besteak ere, baina eh, interesatuko litzerake eh, jakitea eh, agian zaila ba makutziak asko direlako eta ikuspegi asko eh, daudelako, baina nola eh, irudikatzen duzuen, nola imaginatzen duzuen de eh, herri makutzea 2000 eta e, amairu garren urtean, edo ogo eta bat garren emendean. E, esan edut, herri e, Mapuchearen errebindikazioa e, badirudiri entzundu da narratik da e, oitxurak, e, oitxura zaharrak, gure arbarsoenak, gure e, zaharrenak e, e, egia da, baina agian e, gazte Mapucheek bizi nahi dute e, hogeita bat garren mendean ere, Internetarekin e, ez geit, munduarekin globalizazioarekin e, Orduan mm, imaginatzen dut ona dela ezagutzea e, e, irragana e, joandakoa, baina ezingu ezin diogu eskatu e, e, ezdaki Santiagon bizi den e, e, mapputxeari, haasteko eh, modernidad ea, ychulteko atzera, edo... Eh, es da que te... cubretzen badimeduzun. Pues, eh, sí. sí. eh, si tú me pregunta a mí, como me imagino, en el 2013, no muy diferente al del 2012. Y claro, tienes razón tú que... Muchos abuelos, por ejemplo, no tengan idea de cómo utilizar un celular, eh, no, Internet, con suerte prender un, el ordenador, el computador. Y hay otras, como yo, y otros chicos que aún más todavía se manejan Internet. Yo creo que hay que, me imagino yo, porque conozco mucha gente también que es muy extremista, que no quiere saber nada, con los que no son mapuches. No, no, no. Yo quiero tener una mujer mapuche para tener hijos mapuches. Y hay otros que son un poco más liberales y, y dicen que hay... Por ejemplo, a mí siempre se me quedó grabado que me lo dijo un abuelito, que habían tres tipos de mapuches. El mapuche que tiene cara de mapuche, apellido de mapuche, pero que no quiere saber nada del mapuche. Que se viste como... o sea si se puede cortar el pelo y teñírselo verde, se lo va a teñir. Si puede hablar en otro idioma... Olvidarse de su pasado. Está el otro mapuche que tiene cara de mapuche, tiene el apellido mapuche y le encanta ser mapuche y vivir como un mapuche. Y está el tercer mapuche que no tiene ni cara, ni apellido, ni vive en una zona mapuche, pero ama la naturaleza, la respeta, intenta convivir con ella y llevar una vida armoniosa. Y, y son los tres tipos de mapuche. Y yo creo que esos tres tipos de personas pueden vivir en un territorio o en distintas partes del mundo pero con ese amor en la naturaleza. Ojalá pudiéramos recuperar nuestros territorios que están ocupados por qué señor, empresas que quieren plantar un montón de pinos o llenar un bosque con agua. Ojalá pudiéramos recuperar para darle vida a ese espacio, Re darle eh, el respeto que se merece, el curso normal de ese río. Ojalá pudiéramos. Hay otros chicos que también con serían felices recuperando su idioma y enseñándoles las tradiciones a su niño es que es muy variado, como me imagino ese mundo mapuche más adelante pero la idea es que recuperemos eh, el idioma eh, tratemos de inculcarle a nuestro hijo lo importante que es significa ser mapuche porque chicos de mi edad, tú les preguntas ¿eres mapuche? sí, ¿y qué significa tu apellido? no sé, algo tan básico O, ¿cómo, ¿dónde vives? El Icanray. Ah, ¿y qué significa? No sé, cosas tan básica Entonces, si pudiéramos, qué sé yo, de a poco, eh, ustedes tienen razón que de a poco el movimiento Mapuche ahora, ahora está tomando mucha fuerza. Tenemos muchos eh, eh, amigos de extranjeros que piensan tal y cual como nosotros, gente chilena que nos apoya, que nos defiende. Y, y yo creo que no es necesario que los Mapuches, Solamente con la cara de Mapuche vamos a construir un mundo Mapuche. Yo creo que con la ayuda de todos, porque yo no, no veo ninguno que ninguno de ustedes que sea diferente a mí. Todos vivimos en la misma tierra. Entonces no, no necesitamos que nosotros nos recluyamos en un lugar y vamos... sino que si todo el mundo amara un poco más la tierra, no necesitaríamos tanto eh, tanta discurso para poder lograr lo que queremos. Eh, no es solamente Eso no pasa solamente en Chile, pasa en toda América, en África, en distintas partes del mundo en que los pueblos indígenas tratan de vivir como vivían sus abuelos, pero en un mundo totalmente moderno, y se puede convivir. No no, no, no porque yo quiera ser mapuche, ay, no quiero andar con mi celular o no quiero tener Facebook. Se puede hacer. Ser la mapuche, ¿qué es ser mapuche? Ser mapuche... Primero amar la tierra, verte como un hermano con cualquier cosa, respetarla y, y tampoco muchas cosas más, no no necesita. Si tú amas la tierra, si tú respetas las cosas, si no si no anda no tiene no espera sacar de la tierra hacerte millonario. No, no. Eso es simplemente tampoco. La lengua. La lengua y es un poco más difícil porque si quisiera hablar en mabudungun Pero tampoco, o sea... Pero es la única diferencia. Claro, la única diferencia. Si yo a mí me junto con un indígena de Colombia, no creo que tengamos mucha discrepancia. A lo mejor él crea, no sé, te invento yo, el sol. Pero el amor a la tierra, el respeto, lo básico, no, no creo que tengamos mucha diferencia. Él hablará en otro idioma, yo hablaré en otro idioma, pero son cosas de territorio. Eso. Y un mapuche banquero. ¿Ya? Eh, puede ser. Eh, financiero. Sí. Si, que se yo, si ya se acuerda de sus raíces, si ya, le enseña si su Me habla... puedo, pero están en, en no bideratzen piska ah, Bideratzen vale. piska bueno, irrati komunitario eta maputschen inguuan hitz egitenaren gara, maputche herriari guzti hitz egitenaren gara. Haipotu e, izan ditugu, bueno, e, urte hauetan bereziki, e, bueno, bal, bai lurraren aldarrikapenari geitu seizki olabaita ere beste pauso batzuk eta beste eskaera batzuk e, egin, endi, egin direla maputche herriaren aldetik, hizkuntzaren aldarrikapena garrantzi handia baita ere hartzen aguda poliki poliki Eh, bueno, ba, Aipatzen ari garen guzti honen inguruan, ateratzen ari diren idei guzti honen inguruan, ez dakit Elisa Zerbait, gehiago da okazun, geitzeko. Si, sí, esparren varias cosas. Bueno, lo primero que tenía apuntado, que se me había dado comentar, es que el movimiento Magutxe no pide solamente la recuperación de tierras ancestrales y reconocimiento de derechos colectivos, sino, por ejemplo, Alirue, lo que dices tú, Eh, la posibilidad de decidir, por ejemplo, o de oponerse a proyectos de explotación eh, pues forestales, de pesca, las represas que se hacen en, en los grandes ríos eh, y también a disfrutar los beneficios, o sea, lo que se llama el, el, el, el derecho de, de consulta, ¿no? Y eso... Eh, no que se no aplica? se aplica, claro, el problema es que el está sobre el no papel, aplica. pero el Estado no lo aplica y si lo aplica lo hace de manera tramposa, ¿no? pues sin explicar los detalles del proyecto, etcétera. Y luego, no sé, resp respondiendo... Claro, yo no te puedo responder que es el mapuche, pero me encanta como lo cuentas tú. Eh, es que la traducción... Me he perdido la traducción, pero... O sea, un poco lo que... Lo que se entiende o entendemos leyendo, por ejemplo, es que son identidades híbridas. O sea, que ser mapuche es ser muchas cosas. O sea, eh, tú decías, ¿no? Eh, conservar esa esencia, pero... Eh, no sé, creo que es fluido, no es cambiante y luego respecto a una cosa importante que me parecía respecto al tema de las mujeres que lo has dicho tú de pasada eh, creo que es importante hacer como una mención al tema de que dentro de la opresión que vive el pueblo mapuche, las mujeres mapuche viven una especial opresión o sea son todavía más invisibles hay un trabajo súper bonito que de una, una, una académica que dice que las mujeres mapuche en la prensa chilena dice que pueden ser tres cosas o las les llama las obsoletas las bravas y las permitidas ¿no? las obsoletas son esa representación antigua ¿no? que decías tú y, um, las bravas son las que se asimilan a los hombres los comuneros los luchadores y las permitidas que son eh, las que son eh, digamos esas mapuche que, que están asimiladas y que nos reivindican ¿no? entonces el hecho de que haya gente como Mireia y el hecho de que estemos apoyando a gente como Mireia es especialmente relevante porque las mujeres Mapuche sufren una triple discriminación por ser indígenas, por ser mujeres y por ser pobres también o sea, son la población que más eh, la que más influye la pobreza eso, y como último comentario ya eh, decir que creo que es súper importante que, que estemos aquí por lo que tú decías Pia de que la presión internacional eh, no solamente mueve altas esferas, sino que la presión internacional o la presencia internacional, estos vínculos, les conmueven mucho a ellos también a ese nivel. O sea, por ejemplo, eh, Mireia me hablaba mucho de Aitor. Eh, Aitor... bueno, me llaman Aitor. Entonces, Aitor porque Aitor... y yo decía, pero es este Aitor? Es como un ser mágico. Y entonces, pues resulta que cuando tuvieron esta situación eh, de, de preocupación, porque venían la policía a buscar y tal, Eh, justo se encontró con con Sergio Millamar, que es un periodista de MapuExpress y empezó aquello a extenderse por las redes sociales y de repente saltó aquí, entonces ya se conocía aquí, ya se empezó a mover, entonces eh, esto en gran parte funciona porque la gente Mapuche joven se maneja en el nivel global y aún así sigue siendo Mapuche. De hecho sus perfiles de Facebook muchas veces eh, usan Mapudumbún o van con su ropa, o sea es, reinventarse constantemente pero con esas conexiones y por eso creo que hoy es tan importante que esté esta pancarta aquí y que hayáis abierto este espacio porque Mireia está en Facebook esperando que le contemos qué ha pasado que le hemos contado pero bueno, esto así se me ocurre a modo de ebras para abrir bueno, Galdera Matpauca Borti Bat. Zuretzat, ez, e, Txileko estatuaren errepresioa hipatu duzu, maputxerriarekiko. Jakin nahi nuke Txileko herriak, gizarte zibilak norako jarrera eta norako posizioa ditu. Eta zurin galdera personal bat. Antropologoazera eta hau duan antropologiak zein horretan eragin dizu arazo hauekiko sensibilizazioa. Arregia yasio edo minoria linguistiko edo kultura hauekiko daukazun jarrera hori karrera hori aukeratu izenak zen norritan baldintzatu du zen ehm, Yo creo que en los 80 antes de, de terminar la dictadura y, y también los primeros 15 años de, de inicio de la democracia, hubo muchos... Eh, a ver, Chile tiene teóricos eh, dedicados a la, a la cultura y el pueblo mapuche. Y tiene buenos teóricos, de historiadores. Inclusive, que hasta no podrían gustar tipos que han escrito eh, sobre la cultura mapuche, desde el mundo de la sociedad civil y eh, creo que hay una vinculación pero una vinculación que se ha ido que ha ido cambiando en el tiempo creo que los mapuches han tenido la capacidad de, de ir haciendo su propia historia y han ido dejando de lado estas especies de paternalismo de los chilenos de los historiadores chilenos por, por, por muy, muy buenas intenciones que tengan digamos han ido escribiendo su propia historia yo, yo creo que eh, había una intención en el mundo mapuche de Eh, de, de querer buscar apertura, de decir somos un pueblo, no somos una maqueta, somos un pueblo, por lo tanto somos diversos, heterogéneo Y yo creo que lo, que los ejercicios de los diarios que tiene el, el periodista Pedro Cayuqueo, que me parece lo más interesante que hay en Chile respecto a la perspectiva de, de ser pueblo, escribió recientemente un libro que se llama Solo por ser indios, y que re, son relatos históricos de su vida, sobre su niñez hasta el día de hoy pero él reivindica un mundo eh, híbrido, heterogéneo un ser mapuche de distintas dimensiones ¿no? Eh, insisto no, no, no, no, no es una familia es un pueblo eh, y creo que la sociedad civil chilena ha tenido una actitud, muchos de ellos de, de mucha solidaridad, de mucho acompañamiento y, pero también de un desconocimiento porque de la, de la, de, de la, de la restitución de tierras que era una lucha a lo que hay hoy día es otra lucha, es una lucha que tiene que ver con reivindicaciones lingüísticas, con territorios propios, con, eh, eh, que sea reconocido como un, como, un, como un lugar, que haya multiculturalidad en el Estado, que el Estado evolucione en ese sentido, y creo que los mapuches han dado pasos que los chilenos no hemos dado, que lo habrá dado un sector de los chilenos, yo quiero decir en ese sentido que para nosotros Para mí fue impresionante llegar a la, a la zona mapuche, que, que me queda a unas 10 horas, 8 horas de mi casa, más o menos 9 horas, y ver que la radio comunitaria que yo conozco en Guatemala, la radio comunitaria que conozco en México, la radio comunitaria que conozco en Colombia, en Chile, en el lado mapuche, no tiene la importancia que tenía en esos sectores, que había un desarrollo muy incipiente. Y fuimos nosotros las que provocamos, efectivamente, que hubiera esta relación, nosotros como asociación internacional la línea de trabajo en Amar, en, en la dedicación de la radio a, la, a, a las minorías lingüísticas, a las naciones y los estados, es una razón de ser nuestra y lo vinculamos. Pero nuestros propios periodistas mapuches eh, les importaba mucho más el portal, el internet, no la radio. Yo sigo insistiendo, creo que la radio es mucho más útil en ese sentido, sigo, sigo apostando fielmente en la radio. Ahora, no significa que cada ciudadano mapuche tenga tener una radio, significa simplemente cómo apostamos a eso. Creo que los mapuches nos van ganando en ese sentido. Nos van ganando en una... Primero, eh, nos van ganando en un, en un acumulado teórico sobre lo que ha pasado con ellos. Eh, muy interesante. Creo que el impacto que tiene hoy día que haya dos comuneros mapuches demandando al Estado de Chile ante el sistema interamericano de la OEA me parece que es un impacto tremendo. Un impacto que cuenta además con un séquito de abogados del mejor nivel eh, de Nueva York, todos chilenos, De, eh, digamos eh, expertos en derecho internacional que prepararon la mejor acusación al Estado yo no sé el Estado cómo se va a parar después de eso y después de eso está además la permanente presencia de líderes mapuches en los medios porque eso ha cambiado, en el último tiempo eh, la presencia por ejemplo antes se hablaba mucho desde eh, de los mapuches eh, se, se, se, se, se estigmatizaba mucho, pero en este último tiempo hay un Instituto Nacional de derechos humanos del Estado de Chile que ha incorporado un, a un consejero mapuche, Pedro Cayuqueo. Por lo tanto, Pedro es consultado sobre lo que pasa en la zona mapuche. Yo no digo que eso resuelva, pero va cambiando de alguna manera u otra una inquietud. O sea, hay un cambio. Yo cuando fui a Temuco y fui a Lanco, me impresioné. Yo les quiero decir a usted voy a pedir un minuto, voy a sincerar con ustedes. ser muy sincera. Yo debo decir que esta que esta nueva sensibilidad que me ha brotado a mí como periodista, yo trabajo hace muchos años en medios comunitarios, por lo menos 24, lo he aprendido aquí con los vascos. He aprendido con, con el pueblo vasco la capacidad de recuperación de las lenguas, el amor por la radio, y me ha contagiado, debo decir, en mi, en mi gobierno de AMARC, el poder tener esta, esta, esta simpatía. Y he, y he aprendido mucho. Cuando fui a la zona mapuche, que no iba hace muchos años, me di cuenta que algo había cambiado, no había eh, mucha más gente hablando de Macubundun, vi a los jóvenes mucho más empoderados, respecto profundamente ilusionados y orgullosos de ser mapuche. Eso yo no lo veía antes, eso ha ido cambiando y eso ha sido la inteligencia del pueblo mapuche y seguramente el apoyo que hemos podido dar algunos otros chilenos desde fuera y por cierto creo que es un camino largo, no es corto, el Estado de Chile está muy cerrado muy cerrados seguramente próximamente tendremos a michelle bachelet presidenta y ellos creen fielmente que el chile es un estado único eh, unilateral y que los mapuches no sé son una parte de allá y que no están primero que nosotros no tengo idea el, el, pero el, debe ser muy parecido a lo que pasa acá en todo caso no creo que sea muy distinto pero pero creo que queda un largo camino y creo que eh, es un camino muy interesante y que debe merecer toda nuestra atención y nuestro apoyo isa no sé pues eh, claro nosotros nuestro trabajo es explicar interpretar eh, acompañar la diversidad ¿no? las diferentes manifestaciones de la humanidad entonces eh, lo que pasa es que actualmente nosotros podemos ser antropólogos o antropólogas eh, al servicio de Hasta ahora nosotras éramos los principales ejecutores de esa violencia de la representación que hablaba antes. ¿no? Trabajamos al servicio de los estados o al servicio de las empresas que nos contrataban para aprender cómo son los mapuche, por ejemplo en Endesa, e ir a negociar con ellos. ¿no? Pero ahora hay una conciencia muy explícita, eh, como muy a flor de piel, en la disciplina de que, o por lo menos en una parte, Eh, de que estamos, tenemos que acompañar. Entonces, la idea es que ponemos nuestro conocimiento, nuestro talento al servicio de a, a aquellas personas que, que lo quieren, que lo quieren usar. Entonces, cuando yo fui a ver a Pia a Radio Tierra, cuando yo llegué a Radio Tierra a Santiago, yo había hecho un proyecto de, con mujeres periodistas en Congo. Entonces, había sido un proceso largo y entonces yo, pues, eso, aquello estaba cerrado, entonces fui a buscar a Pia y le dije, mira, yo estoy aquí... Eh, sé que hay radios Mapuche, eh, yo yo estoy en el País Vasco también dos, dos años, entonces bueno, esa sensibilidad, estaban mezclando, ¿no?, como solapando esas capas de sensibilidad y, y me dijo, ah, pues ahí esta posibilidad tal, y claro, cuando cuando yo fui allí, lo que descubrí efectivamente, que me imagino que descubrirá, también Miquel os habrá contado, y que lo que decía Pia es que es una iniciativa fascinante pero muy incipiente, o sea, deberíais ver Los medios con los que trabajan, o sea, hay una ilusión enorme, pero es absolutamente desesperante. Entonces cualquier radio aquí, de cualquier barrio del fin del mundo, tiene muchos más medios, más formación. Entonces un poco dices, pero ¿cómo no voy a, a trabajar en este proyecto? Si es que... Entonces a mí me encanta porque mi niña me decía, me preguntaba cosas, cosas de los mapuches Pero ¿y esto por qué es? decía, no ¿eh? sé, pero venga, estudiatelo y me lo cuentas ¿puede ser por esto? Ah, pues sí, tiene sentido ¿no? me imagino que para eso es nuestro trabajo ¿no? para estar en diálogo con con los sujetos de estudio o con los que estudiamos Osongi, ¿no? eh, bueno va bai a ir a ver este amar minuto eh, Norbaitek, público en Aldetik, Caldera, en Bateiteko aunque era aunque eh, era Bestela turno itxi itxibate egingo genuke, azken interventzio batekin, iru e, izlarien interventzio labur batekin, pixka bat gaurko e, itzaldiaren e, azpimarratu ditzazkogun ideiak e, aderazteko bueno, ba, modu labur batean. Bakarre, gauza bat, e, normalian itxe egiten dute Mapuche eta Txilenoak, Txilenoak eta Mapuche de, eh, askotan, es die, eh, chilenoak besala, euro. Hordudan, ikusten die pereburua chilenoak besala, ala ikusten die aukera chilenoak esisateko? Eh, hay una variedad. Hay algunos que se sienten chileno, como le explicaba, el, eh, hay algunos que solamente quieren ser chileno y quieren independencia total, bandera, eh, presidente, eh, No hai una linea eh, definida. Ba... Beste galderarik eh, esbaldin badago, azken eh, turnoa egingo dugu. Eh, Gabriela, idei bat eh, azpi marratzeko, gaurko itzaldiaren inguruan, zer esan nahiko zen okay? Pues... En representazion de y de ella, y de mi pueblo, darle las gracias a ustedes como eh, organizadores de, de esta ayuda que hicieron a la radio. No hace falta, y estamos muy agradecido por esta ayuda, porque como les explicaba anteriormente, eh, los medios de comunicación... Eh, tradicionales en Chile no, no nos ayudan y no dan ninguna cobertura no tenemos espacio para, para hacer nuestras demandas, ni para darle a conocer al mundo, ni a los mismos chilenos lo que nos está ocurriendo pero con estos medios que son autónomos, que están dirigidos, y si se puede decir por gente mapuche o por gente que está viviendo la realidad y que está viendo la verdad eh, nos sirve muchísimo los diarios eh, radios, televisión eh, Eh, página en internet que divulguen la información que cuenten la verdad a nosotros nos no ayuda mucho porque así la gente se entera de lo que realmente está pasando quién realmente tiene la razón quién realmente son los violentos y quiénes son las víctimas así que solamente eso, agradecer y y, y, y, y que estoy muy contenta también de que desde de tan lejos Eh, los mapuches estamos siendo ayudados y por gente de distintas nacionalidades que eh, es muy bonito. Así que eso, muchas gracias. Gracias. Gracias. Gracias, Kershuri. Elisa, ¿y de a estar en Nada, era. Gracias por la invitación, por nada, por todo, por, por estar peleando juntos un poco todas por lo mismo ¿no? yo quiero decir que la libertad de expresión es una libertad individual tenemos la libertad de recibir y tenemos la libertad de expresar es un derecho individual pero también es un derecho colectivo de los pueblos y tenemos que trabajar en esa dirección, de efectivamente hacer posible que la libertad de expresión que a veces ha estado capturada por los periodistas, yo soy periodista pero muchas veces los periodistas se creen dueños de la libertad de expresión, que no es así o los grandes dueños de los medios de comunicación, tampoco es de ellos, son de los pueblos y creemos que en ese sentido son derechos colectivos y en ese sentido hay que trabajar esa dimensión, es una dimensión fundamental eh, la radio en la que yo trabajo, Radio Tierra tiene 21 años de existencia, cumple 22 este año, y nosotros desde nuestro inicio tuvimos un programa en Mapo Cundune. el año 91 partimos con un programa en Mapo Cundune, en Santiago que duró durante 12 años en la radio, porque después quien los hacía se fue a vivir a la, al Walmap y ahora lo hace un matrimonio y todos nos criticaban, nos decían, que loca hacer un programa en Mapo Cundune", en español era 50 y 50% y la verdad es que el, el, el efecto cultural que tuvo sobre sectores pobres de la ciudad, que viven los mapuches, en Peña Lolén, en Cerro Nadia, tuvo un efecto, tuvo un efecto de recuperación de lengua tardío, no estuvo buscado para eso, fue una recuperación, pero yo creo que ese efecto de poder hablar, estar detrás del micrófono y hacerse cargo de tu, de tu cultura, de tu manera de vivir y traspasarla a otros, creo que tuvo un efecto enorme. Y creo que en ese sentido la libertad de expresión debe ser efectivamente una batalla de lucha de todos nosotros por el respeto de todas las diferencias. Absolutamente de todas las diferencias. Y de todas las diversidades. Muchas gracias. Mi eskertia, mi eskertiduei, eta gaurko hitzaldia bokatu baino lehen, Aitziber Zapirain, Antxeterratiko Koordinatzaileak hartuko du hitza. Horatuko dugu! Ba, Itzaldi hau, ba, Antxeterratia kantolatu dituen Europako Bigarren, e, bueno, e, Irrati Komunitarioen Bigarren Foroaren barruan kokatzen dela, Eta, bueno, donostian, antolatu dugun foro honi amaiera amateko haitzi berreka. Hitz e, bon, batzuk, hain ditu. Bai, bakarrik esan, mi esker horri duzareten guztioi. Aste azkenan hasi ginen eta gaur bukatzen dugu. Beraz, iru egun ditugu gure artean egoteko eta baita ba, publikoa izabaldutako itzaldi haueke eskaintzeko, ba espedugu bigarren e, jardunaldiagoek ez direla azkenak izango eta indarberrituko e, garela beste batzuk hemen edo atzerrian e, antolatzeko. Mie esker parte hartzailei Gipuzkoako Foru Aldundiari ere bai, berak albi detu eske ba, eta berai esker egin izan egin izan dugulako ukere euskaraz bi di, izan ditugulako, pi izan direlako. Beraz e, euskaraz Eta bide batez, ba, gurtuko ditugu horrendik ere gure artean dauden e, austriarrak, e, belfastekoak eta zigetik e, frantxesak. Beraz, e, ongi bukatu gau eta hurren arti <tusurra>